Bueno, en principio este acto que celebramos aquí es un homenaje a la Icurriña, pues entendemos que estamos en un tiempo nuevo, en un tiempo, bueno, entendemos para nosotros muy positivo con todas las dificultades que hay y de alguna manera es revisar otra vez pues eh, ciertos símbolos que para nosotros, eh, bueno, pues están, eh, como dijo el otro día bien, un amigo nuestro, pues eh, los tenemos en el corazón y es por lo que, bueno, creemos que es importante revisar estos eh, símbolos, estas estos homenajes y bueno, es una cosa sencilla que vamos a hacer con una aurrescu con una chalaparta y de alguna manera dejar testimonio de que, bueno, pues lo que dice al final en la propia placa en la base de la icurriña, pues icurriña geureada eh, y ese es el, la filosofía del acto, es decir, la icurriña es nuestro símbolo y sin más, una celebración eh, sencillita, humilde pero con mucha carga simbólica.